El mundo ha llegado al punto de que quienes critican el sistema son los responsables de crear el sistema. La, La pandemia, todo lo que ha ocurrido, el confinamiento, el tiempo actual es el tiempo de bulos, de exageraciones, de creencias, de conspiraciones, de noticias falsas, de fake news. En el todo y en la nada El paso torpe el borde sin acorde Cada vez que pierdo Estos embulos, estas conspiraciones, estas falsedades Han tenido esta semana En las declaraciones de un cantante español Miguel Bosé Su momento álgido, su momento más Alucinante Y es que Miguel Bosé Y mucha gente Ha dicho que la pandemia no existe Que todo es cosa del 5G que hay una alianza mundial para reducir la población, un plan supremacista, que todo es cosa de Bill Gates, que las vacunas que él eh, anuncia, que él eh, patrocina, pues esas eh, vacunas, las vacunas que van a llegar en el futuro, lo que tienen por objeto es meter chips a las personas. La inyección va a ir con chips. Hoy Miguel Bosé ha hecho un llamamiento para plantar cara a Bill Gates y hoy ha dicho que hay que estar en las manifestaciones que va a haber en Estados Unidos, en Internet y en muchos sitios contra Bill Gates mientras tanto también ha acusado esta semana a George Soros de basón, de supremacista de estar detrás de la pandemia de estar detrás también de España nosotros volvemos a hablar con uno de los mejores especialistas en fake news de nuestro país, estuvo con nosotros y hoy vuelve a estar escribió un libro en plataforma titulado fake news, la verdad de las noticias falsas en Marc Amorós, Marc Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Dices que 6 de cada 10 personas se sienten incapaces o capaces de distinguir una noticia falsa de una auténtica. ¿Tú crees de verdad que 6 de cada 10 están diciendo la verdad? Bueno, de hecho, el estudio que, que determinó este este porcentaje ya reveló que no era así, por lo tanto, eh, nos creemos mucho más capaces de detectar noticias falsas de lo que realmente somos, porque cuando nos ponen a prueba o cuando nos enfrentamos al dilema, bueno, pues resulta que el porcentaje baja a un 15%, por lo tanto, eh, es, es mucha menos gente la que es realmente capaz de, de detectar con acierto cuáles eh, qué noticias son reales y, Y son en los últimos eh, tiempos se estaba viendo como las eh, fake news, en las noticias eh, falsas, tenían una importancia muy grande en el número de votos, en, daban votos, en las mentiras en las noticias estaban dando votos. Ahora también con la pandemia se ha visto que modifican estados eh, de ánimos, que generan odio, que generan incluso violencia contra las personas, la pandemia ha sido un salto importantísimo en las noticias falsas que han adquirido una dimensión verdaderamente tremenda ¿eh? Sí, lo que pasa es que la pandemia lo que, lo que ha funcionado es como un imán eh... eh en todos los aspectos ¿no? Eh, un imán de la atención es decir toda la atención digamos social y toda la conversación social en redes sociales se, se ha centrado en, en este tema eh, y toda la desinformación eh, pues también ha ido sobre, sobre este tema porque en las noticias falsas lo que buscan siempre es una viralización eh, y por lo tanto siempre buscan temas que generen conversación o controversia social para alimentar narrativas allí de forma que al ser eh, digamos eh, un tema de uso Común, pues eh, pues esas noticias se puedan, se puedan compartir y viralizar. Eh, la pandemia realmente ha revelado la gran cantidad de información falsa que circula eh, abiertamente eh, cada vez más entre nosotros y, y lo que ha hecho es más evidente. Eh, yo creo que nos hemos dado más cuenta del fenómeno ahora porque ha habido un tema que nos ha unido a todos y, y cuando antes pues, eh, los temas podían estar más diversificados y aunque habían también noticias falsas en todos esos temas no había uno que lo aglutinaba todo, ¿no? Y ahora, al final, eh, con la epidemia Con la pandemia del coronavirus hemos visto uh, y se ha hecho más evidente que las noticias falsas existen y cada vez en mayor más medida. Y cada vez eh, hacen que la gente tenga que ser más hooligan de una cosa u otra. Eh, y digo hooligan con toda la intención del mundo. Parece que eh, ya no somos en diálogo de alguien, sino que, eh, bueno, haríamos eh, lo que fuera por eh, nuestro equipo lo sí, es que las noticias falsas apelan directamente a nuestro a nuestros sentimientos y a nuestras emociones ¿no? y una de las palancas eh, donde las noticias falsas son más efectivas es cuando confirman una opinión que nosotros ya tenemos cuando algo confirma algo que tú piensas eh, como eh, tú, tú tú estás convencido de lo que tú piensas es lo cierto eh, porque crees que siempre tu visión es la acertada eh, bueno pues eh, deja de importarte si esa noticia es real o falsa porque que claro, si dice algo que yo ya pienso, tiene que ser real, porque mi pensamiento es el correcto, ¿no? Eh, esa palanca que siempre activan las noticias falsas, lo que hacen es que al final, cuando tú crees en una cosa y encuentras información que confirma esa visión o esa creencia, pues tú te conviertes en hooligan de ese pensamiento, ¿no? Y cuando hay más gente que también piensa igual, al final lo que lo que generas es como una una nueva religión, ¿no? es decir creas una una comunidad de fieles que, que, que creemos que todo es de esta manera y, y, y todo lo que no sea eh, de acorde a esto pues es falso ¿no? eh, cuando a lo mejor eh, lo falso es en lo que tú estás creyendo. Eh, bueno es una situación un poco compleja de entender pero en el fondo las noticias falsas se actúan así como un gran pegamento social a la hora de articular movimientos eh, en torno a una, a una creencia Fíjate, alguien me decía una palabra, una expresión que me dejó, pero decía en cierto modo algo auténtico se están, decía, me decían se están utilizando bulos para desmentir bulos, hemos llegado a ese punto una noticia falsa para desmentir a otra noticia falsa, es tremendo Sí, también es tremendo que estamos utilizando la estética de los verificadores de noticias eh, para desmentir eh, y eh, para, para, para digamos, implementar nuevas noticias falsas simulando que desmontamos otras noticias, ¿no? Eh, entonces la estética, digamos, del verificador de noticias, que ya sabemos que es cuando estampan ese sello enorme que pone fake o falso encima de un titular o de una fotografía bueno, pues eh, también hay noticias falsas que se venden como supuestos verificadores de, de hechos o de noticias y que nos venden su nueva realidad eh, desmintiéndonos otra ¿no? eh, bueno, las noticias falsas en el fondo son como como un virus, no el coronavirus lo hemos conocido ahora y, y ha sido un virus eh, mundial, las noticias falsas también son otro virus mundial que además muta a gran velocidad no cuando cuando se actúa contra él de, de una forma eh, pues eh, inventa nuevas para Para, para no ser, digamos, eh, casado con tanta facilidad y, por lo tanto, la reinvención de las noticias falsas y de quienes las difunden es constante y por eso nos hacen cada vez más vulnerables. ¿Qué hay detrás de estas noticias? solamente un interés económico o algo más? Bueno, el interés económico es uno de los motores. Evidentemente hay gente que busca, digamos, lucrarse con la difusión de unas noticias eh, que por el hecho de ser falsas pues consiguen viralizarse eh, hasta siete veces más que las noticias reales y esto genera, digamos, unos ingresos a través de la venta de publicidad por Internet eh, pero luego hay unos intereses también ideológicos no hay quienes difunden eh, narrativas falsas a través de falsas informaciones para intentar manipular el pensamiento de la sociedad y de la gente en base a unas a, a unas ideas ¿no? y en, esa, en ese ...territorio, pues estamos viendo como... Eh, ...los partidos políticos, todos absolutamente... ...todos en todos los países... ...están descubriendo que las noticias falsas... ...les son muy efectivas... ...para eh, gobernar... ...o para hacer oposición... Eh, ...o para difundir eh, ciertas ideas... ...pero luego hay otros movimientos... ...como los movimientos... Anti -cambio, anti -cambio, anti -cambio climático ...los movimientos antifeministas... ...los movimientos antivacunas... Sí. Eh, ...bueno, todos estos movimientos... ...están utilizando... Eh, las narrativas eh, falsas que eh, le, le, le proporcionan las noticias eh, las fake news para intentar eh, activar sus agendas y sus discursos en la sociedad fíjate, en estos últimos días eh, me han parecido terribles eh, porque han tocado una dimensión mucho más eh, importante que hasta ahora las eh, vacunas las noticias eh, falsas que han difundido los antivacunas eh, hay que vacunarse evidentemente pero las eh, vacunas y el coge, por ejemplo, son las estrellas ahora de las noticias falsas. Sí, son las estrellas eh, sobre todo ahora en la epidemia del coronavirus, ¿no? La solución al coronavirus, todo el mundo está de acuerdo en que tiene que pasar por encontrar una vacuna y todo el mundo está de acuerdo en que va a ser eh, la vacuna el, el, el remedio para que eh, vo podamos volva volver a la normalidad tal y como la conocíamos antes. Bueno, el movimiento antivacunas ante esta situación lo que está es activando historias eh, que rozan la conspiranoia eh, diciéndonos que a través de esas vacunas nos van a implementar una tecnología un chip con tecnología 5G que permitiría a los gobiernos o a los dueños de esa tecnología, eh, controlar nuestra salud e incluso decidir sobre nuestra salud y sobre nuestra vida eh, con control remoto, algo que todavía esto es eh, eh, pues ciencia ficción, eh, y también están eh, activando eh, teorías en las que se supone que, mm, que hay mecenas o multimillonarios como Bill Gates eh, que ya tienen la patente de la vacuna y que han difundido esta epidemia para luego enriquecerse, eh, Y luego también eh, hay bueno, pues eh, personas eh, famosas eh, que actúan como ciertos influencers eh, que activan ese tipo de discursos eh, siempre como insinuando que hay una mano negra o que hay algo que no se nos cuenta. ¿no? La idea esa de que haya una verdad que no se nos dice y las noticias falsas son quienes nos revelan esa verdad, ese es un mecanismo con, que, con el que las noticias falsas funcionan siempre y las teorías de la conspiración también bien y en este caso los movimientos antivacunas lo están usando eh, incluso si se corta la comunicación entre nosotros ahora, eh, algunos eh, los defensores de estas eh, noticias frasas eh, dirían eso es eh, censura, están los iluminati detrás, ¿no? porque bueno. han juntado todo, ¿eh? Sí, sí, lo juntan todo. Al final sí. es, es, es, es hacer paquete, ¿no? Al final eh, cuanto mayor eh, sea, eh, digamos, la capacidad de intentar explicar que hay oscurantismo o que hay, eh, digamos, eh, eh, hilos invisibles que están un poco orquestando eh, lo que está pasando, pues más fuerza toma, digamos, la, la, la, la realidad alternativa o la posible teoría eh, alternativa que proponen esas narrativas eh, alimentadas con noticias falsas. Y como toda noticia falsa, lo que funciona es el goteo, digamos, eh, continuo de esa, de, de, de, de esa noticia, ¿no? porque al final nuestro cerebro, eh, cuando, cuando recibe un goteo, continuo de ciertos inputs es decir, de ciertas informaciones bueno, con el tiempo no nos damos cuenta, pero algo va quedando ¿no? y al final cuando intentamos recuperar eh, en el futuro qué ha pasado eh, pues eh, si no lo recordamos eh, a ciencia cierta eh, es muy probable que el cerebro lo recupere dándole veracidad a una cosa que hoy día no lo es Decías en este libro en Fake News, decías que hay trampas de 5 en concreto del cerebro ante este tipo de informaciones ¿Y ¿cuáles son esas trampas? Eh, porque nuestro cerebro y nuestra mente nos engaña también o nos hace estar en esa zona de confort con esas mentiras Bueno, la zona de confort es una de las grandes trampas. Al final, lo que uno busca es eh, estar... Eh, el cerebro lleva muy mal estar en desacuerdo con él mismo. Eh, uh -huh. Entonces, eh, lo que buscamos siempre son cosas que confirmen aquello que ya pensamos para no salir de nuestra zona de confort ni entrar en conflicto. Ese sesgo de confirmación, cuando lo aplicamos a la información, lo que nos lleva es a buscar o, o, o a premiar, digamos, las informaciones que confirman aquello que ya pensamos. ¿no? Y es aquí donde las noticias falsas tienen un terreno, digamos, abonado para triunfar, ¿no? Porque al final, eh, cuanto más polarizada está una sociedad en torno a un tema, más fácil es alimentar narrativas a favor de unos y a favor de otros, ¿no? Y, y el peligro aquí es que cuando lo que decíamos antes, ¿no? nos convierten en hooligans de este pensamiento, es decir, que cuando tú estás a favor de una, como nos pluralizan, eh, al final eh, la opinión contraria eh, es, eh, es enemiga, ¿no? entonces tienes que estar como muy eh, muy beligerante a, hacia ella. Otra de otra de las grandes trampas también es que el backup de información que hace el cerebro tampoco es muy bueno, ¿no? con lo cual eh, cuando archivamos información si no recordamos eh, al 100% el origen de esa información ...pues es muy probable que al final cuando la recuperemos ese vacío que hay en nuestra en nuestro cerebro a la hora de recuperar esa información pues eh, recuperemos esa información dándole una veracidad que a lo mejor en su origen no, no, no tenía eh, bueno, el cerebro eh, bueno, no somos perfectos, ya lo sabemos eh, pero es, sí que es cierto que psicológicamente quienes fabrican esa información falsa saben cuáles son esas trampas de nuestro cerebro y las utilizan, digamos a conveniencia y, y lo hacen muy bien Un tema de permanente De actualidad, muy importante durante esta pandemia, muy importante en estos días, en las noticias falsas, las fake news sobre la que nos ha hablado esta noche en La Rosa de los Vientos. Marc, gracias. Hasta luego, gracias.